Bueno, Pali, eh, nosotros, por más que sea el día del cumpleaños, hay que, hay que trabajar, sí. cae, cae día de semana y hay que hay que afrontar el día. Sí, viene bueno, Alberto cuento, a tu cumpleaños, una así que... Noticia de hace un ratito, a las 8 de la mañana, hubo un siniestro vial en la Rotonda Sur entre un Chevrolet Corsa y un Toyota Corolla. Eh, no hubo lesionados, pero sí un golpe fuerte de los dos autos El, el Perdón, el Corsa venía circulando hacia el este por circunvalación y al llegar ahí a la rotonda, un Toyota Corolla que iba hacia el plan 5000 que ya iba dentro de la rotonda, eh, el, no, o sea, lo chocó el, el Corsa en la puerta este, delantera derecha y bueno, el Corsa quedó todo destrozado en la, en la parte de adelante. Mm. Por suerte, tanto la conductora como el conductor de, del Corsa estaban bien. Estaban presentando los papeles, una cuestión de, de trámite administrativo en, en los seguros. y Estaba todo bien, recién acaban de levantar un poco ahí los plásticos y algunos vídeos que quedaron rotos y no pasaba absolutamente nada. Sí, a esa hora, es, hace un rato, es un lugar donde convergen muchísimos autos que van y vienen, entran al Plan 5000, al, al Parque Industrial, también salen como para el centro y hay muchísimo tránsito. Así que hubo tres móviles de la policía, Un poco cuidando ahí este el tránsito para que no haya otros otros siniestros en el mismo lugar. Removieron los autos, este, tomaron todas las fotografías y ya levantaron todo. Así que está eh, esa zona de la ciudad está este, habilitado el tránsito en ambos carriles, tanto de la circunvalación como de la rotonda y este, el acceso al parque industrial y el Plan 5000. Bien. Te decía que por tu cumpleaños viene Alberto también. Y me va a festejar el cumpleaños Alberto, sí, sí. Bueno, anda de rotation el, el, el presidente, va a sí. estar acá en Santa Rosa, vamos a tratar de estar, vamos a ver si hay posibilidades de, de hacer eh, alguna consulta, si es que van a abrir, sí. este, como para hacer una, una conferencia de prensa, lo que me decían ayer, que todo esto lo maneja Red Presidencia, y cuando maneja Red Presidencia... Eh, lo único que hacen es un acto formal claro. y bueno y el acto de que tienen que hacerlo por, por unas cuestiones protocolares. Va a ser más entrada de la mañana, vamos a tratar de estar ahí, va a ser en la, la Facultad de, de Agronomía, eh, en, sobre la Ruta 35, viene la salida norte de la ciudad, así que vamos a ver si estar ahí. Y después el presidente y el gobernador van a viajar a Villa Casa de Piedra. Claro. Van a hacer una recorrida ahí por algunos, este, algunos viñedos y algunas... Este, algunas empresas que andan por ahí así que va a ser toda esa recorrida Alberto Fernández y bueno va a estar con el gobernador hacía rato que no venía o bueno la última vez que vino fue para el centro territorial pero con una recorrida en varios lugares hacía rato que no venía el el presidente y también va a haber actividades porque hoy hay como lo decíamos en la semana hay sesión del consejo deliberante hoy seguramente se va a aprobar o si es que no pasa algo extraordinario este el la este toda la regulación de los autos eléctricos o de las motos eléctricas o de los este de, de los monos, monociclos que se llaman sí eh, ese es una una es un proyecto de ordenanza que impulsó eh, José de Petris que anduvo dando vueltas por ahí por comisiones en algún momento creímos que se había aprobado eso porque se habían este no no se hablaba de ese tema Se trató en comisiones esta semana y hoy entra con un despacho por mayoría en comisiones. Vamos a ver qué pasa en la en la sesión del Consejo Deliberante, que se va a hacer hoy viernes. Eh, es un día este, no habitual de, de sesiones, siempre se hacen los días jueves, pero con la particularidad que hoy va a haber una manifestación de trabajadoras de la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Municipal. Así que vamos a estar con... con ese tema más más en la, a media mañana claro que ya tienen anunciado un paro de 48 horas para la semana que viene claro porque viene sí. progresivo hicieron 24 sí. y ahora llamaron a 48 el intendente no las recibe o mm. bueno ha tomado la decisión de no recibirlas por lo menos hasta ahora así que pretendían directamente hablar con el con el intendente para ver este, si puede tomar decisiones este, concretas en el área mm. porque no no no encuentran ahí un, este, una persona de Que, que sea de interlocutor, y bueno, por ahora no ha pasado eso, por eso es que van a llamar a un paro de 48 horas, hoy una manifestación en el Consejo que hace rato, que no se hace una manifestación de trabajadores o trabajadoras en el Consejo Deliberante, en algún momento uh -huh. era un lugar donde habitualmente iban a a, este, a mostrar sus quejas, así que vamos, vamos a estar ahí con eso a ver qué pasa.